Blanca y radiante va la novia Le sigue atrás un novio amante Y que al unir sus corazones para al morir Mis ilusiones Ante el altar Está llorando Todos dirán Que de alegría Dentro su alma Está gritando Ave María, mentirá también al decir que sí y al besar la cruz pedirá perdón y yo sé. Era yo, no aquel, no aquel que día. Ante el altar está llorando Todos dirán que de alegría Dentro su alma está gritando Ave Maria Thank mm -hmm. you.